11 de marzo de 1991, Ferler, Huesca 133 hombres se disponen a llevar a cabo unos ejercicios de alta montaña Todos ellos son militares de la compañía de esquiadores del batallón de cazadores 3 65 de Barbastro El capitán Luis Silvera ha desoído los consejos de los meteorólogos La tragedia se consuma en un punto conocido como Blanca de Paderna Un inmenso a luz se precipita desde lo alto La mayoría de los soldados salva la vida, pero nueve de ellos no saldrían del manto de nieve. Fue una de las mayores desgracias del ejército español en tiempos recientes. Sin embargo, la segunda parte del episodio es todavía desconocida. El ejército la ocultó, pese a que se investigó oficialmente. Misteriosos sucesos comenzarían a ocurrir unos meses después. La noticia trascendió el 28 de septiembre de 1992. El periódico diario del Alto Aragón fue el responsable. Según aquella información el ejército investigaba sucesos extraños que ocurrían en el cuartel de Ferler. Lógicamente todos los lectores recordaron de inmediato que era de allí de donde habían partido los infortunados soldados que perecieron bajo la luz. Según aquellas informaciones, las propias autoridades castrenses habían iniciado investigaciones para aclarar la naturaleza de los misteriosos hechos. Oficialmente se negó, pero la verdad se hizo hueco gracias a investigadores como Javier García Blanco y Ángel Biongros, miembros del desaparecido Laboratorio Científico de Investigaciones Parapsicológicas. Al parecer los hechos habían comenzado apenas unos días después del terrible accidente. Las luces se apagaban y encendían, las taquillas se abrían, alguien invisible parecía golpearlas, los objetos caían al suelo como por arte de magia. Según pudieron constatar los investigadores gracias al testimonio de los propios soldados... ...algunos hechos fueron realmente impresionantes. Quienes hacían las guardias nocturnas vivieron algunos de los más destacados. En una ocasión las 36 ventanas de una de las fachadas del cuartel se abrieron al unísono. El fenómeno se repitió ante ellos en varias ocasiones. Lógicamente dieron parte de lo ocurrido. Día tras día el libro de actas e incidencias del cuartel fue recogiendo más y más sucesos de estas características. Algunos de los eventos reseñados entraban de lleno en lo propio de una película de terror. Siluetas luminosas y blancas que recorrían las estancias como si vivieran allí. El relato de uno de los soldados es más que esclarecedor. Textualmente, señaló lo siguiente. Aquello era horrible, mientras estábamos acostados escuchábamos claramente como las puertas de las taquillas se abrían y cerraban solas con mucha fuerza y como por arte de magia. En otra ocasión oímos pasos, pasos que sonaban cada vez más cerca, pero por más que mirábamos no conseguíamos ver a nadie. algunos soldados llegaron a escribir en sus propios cuadernos y diarios el relato de aquellos acontecimientos era la única forma que tenían de poder liberar el miedo que cada día fue haciéndose mayor curiosamente la ubicación de los lugares en donde se producían los poltergeist era muy significativo algunas de las taquillas que se abrían violentamente pertenecían a quienes habían fallecido, tal era la cosa que en algunas ocasiones aquellas taquillas aparecían en otra ubicación del cuartel a varias decenas de metros de su lugar original lógicamente los sufridos soldados asociaron aquellos sucesos a los desaparecidos algunos señalaron como nada más producirse la tragedia en una de las fachadas del edificio se abrió una inmensa grieta era como si aquello hubiera abierto las puertas a otra dimensión una metáfora que sin embargo se hizo real durante meses para aquellos muchachos apenas dos años después de la trágica mañana del 11 de marzo de 1991 los fenómenos comenzaron a cesar La intensidad de los hechos fue poco a poco haciéndose más tenue. Nunca se halló una explicación, no había fraude, ni nada parecido. Tampoco se identificó a un foco original de los eventos. A diferencia de los casos clásicos del Poltergeist, no se encontró un agente emisor. El ejército logró silenciar lo ocurrido. Los investigadores, en cambio, pudieron dar a conocer aquellos acontecimientos. Lo que nunca pudieron hacer es encontrar la causa que los producía, que sigue siendo un gigantesco misterio.